los Máximos anotadores del equipo de Nicolás Casalánguida. Desde la banca, siete rebotes, trece puntos, dos de cinco en triples, dos de dos en dobles, tres de t r en s e libres para el pibe Nicolás b r u s i n o De gran partido también en la jornada de ayer. El ex regatas corrientes Miguel Gernero terminó con dieciséis unidades, veintidós para John de Groot, más. Eh, buenos porcentajes de efectividad en tiros de dos puntos, con 5 de 6 para el goleador del partido, 12 para Williams. No jugó Fernando Calvi y tuvo poca participación, naturalmente, porque se ha incorporado hace poco tiempo también t h o m a s Coleman,、eh, que viene de la Liga Uruguaya y está dentro del equipo de Nicolás Casalánguida. 12 para. Pablito Espinosa en su vuelta a la Liga Nacional con siete rebotes y aportando mucho. También el partido este se puede ver en la página de la Liga Nacional. Si ingresan, van a poder ver. De los tres que vi, tal vez la, la cámara en San Martín es la mejor ubicada, donde mejor le da la luz y donde mejor se ve la imagen. La victoria de regatas en el clásico 99-81. Paolo convirtió 21 y le damos la bienvenida a Paolo en uno contra uno radio. Paolo Quinteros, ¿cómo te va? Mati Traversa, buen día. ¿Qué tal, Matías? Buenos días. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, bien. Contento por, por el triunfo de ayer. La verdad que para nosotros es muy importante empezar, empezar con el pie derecho, empezar ganando y más de v i s i t a n t e n o Seguramente va a ser muy difícil de, de poder hacerlo. Sí, y más contra un equipo clásico en la ciudad y que, y que también se armó muy bien. Sí, sin duda, sin duda que San Martín es un, un gran equipo. Eh, también se trataba anoche de, de un clásico correntino, ¿no? Donde había mucha expectativa. Y, y bueno, por suerte pudimos llevarnos un, un gran triunfo ante, ante un gran rival como, como San Martín. A ver, p a o l、eh, o en la previa, tal vez San Martín estaba、eh, con, un poco desde lo que tiene que ver con la cantidad de partidos amistosos, los días de pretemporada, un poquito mejor estructurado que Regatas. ¿Por qué lo termina ganando Regatas? Y, y hago referencia a algunas lesiones, a l g u n o s problemas físicos.、Eh, tal vez vos estuviste menos en los amistosos que alguno de tus compañeros. La incorporación del extranjero Coleman、eh, a último momento, a la última semana, en el partido que, que jugaron también clásico en Mercedes, donde se inauguró un estadio.、Eh, ¿Por qué lo termina ganando regatas, teniendo en cuenta que tal vez en la previa、eh, algún porotito iba, por lo que fue la pretemporada,、eh, por lo que fue la preparación,、eh, est estaba un poco mejor San Martín? Bueno, yo creo que, que es verdad lo que decís, que, que San Martín quizás previamente al partido estaba mejor preparado que nosotros. Nosotros recién, la última semana, pudimos、eh, hacer entrenamiento completo, diríamos, ¿no? Donde yo, yo me sumé al equipo, donde yo en los últimos e n t r e n a m i e n t o s pude hacer cinco contra cinco,、eh, estar un poco más en r i t m o de juego. Eh, en los amistosos nosotros nunca, casi nunca estuvimos, estuvimos completos.、Uh -huh. eh, también la llegada de Tomás Coleman a último momento también hacía de que, bueno, de que el equipo esté,、eh, no esté completo, ¿no? Y San Martín quizás, a pesar de que tiene dos bajas importantes, como la de Iglesias y la de Calvi,、eh, ya tenía más rodaje, s ya venía, venía jugando mucho más amistosos.、Eh, y bueno. Eh, quizá por ahí ellos、eh, entraron en, el primer, en los primeros cuartos con, más tranquilos,、eh, mucho mejor que nosotros. Nosotros no, no, tuvimos muchas pérdidas, nos no ganó un poco la ansiedad este, y ellos, ellos lo aprovecharon muy bien. Y bueno, después yo creo que Regata termina ganando el juego porque entendió de que、eh, si queríamos ganar íbamos a tener que hacernos muy d u r o en defensa, que era lo que habíamos hablado antes del juego. ¿no? Antes del juego habíamos hablado de que Seguramente en ataque íbamos a estar muy imprecisos, que, que había que tener paciencia, que no había que volverse loco, no había que frustrarse, porque <coughs> ha, ha, ha, ha, ha habido, había habido un poco tiempo de trabajo、eh, con el equipo entero, entonces completo, entonces era, era muy, muy posible de que, de que esas cosas sucedieran y bueno, y así pasaron. Pero, que sí, se, pero había algo que, que, que no teníamos que dejar pasar era el tema defensivo. o e s Eh, el tema de actitud, el tema de gana, el tema de, de entrar agresivo,、eh, eso no lo podíamos dejar pasar si queríamos ganar. Y bueno, en el tercer cuarto entramos con o t r a mentalidad, de, de una manera muy diferente a la que veníamos jugando, estuvimos más agresivos. Y obviamente eso nos dio mucha confianza en el ataque para, para estar tranquilo, tomar buenas decisiones, tomar buenos tiros, pasarnos mal a pelota. Y bueno, creo que en un momento pudimos hacer el c l i c San Martín se encontró. Eh, Diríamos un poco desorbitado, ¿no? sin, sin saber, sin encontrar, la,、eh, sin encontrar el momento que nosotros,、eh, o sea, sin, sin poder superar el momento del envión que nosotros le, le, le habíamos tenido en los últimos tres minutos. Y, y bueno,、eh, de esa manera después pudimos encontrar e l j u e g o y g a n a r Porque fue realmente muy parejo el, el partido. por Además, teniendo en cuenta estos atenuantes que vos comentás. Eh, eh, evidentemente, el, el cierre fue, fue a favor de ustedes y tuviste gran responsabilidad en ese momento del juego. Bueno, yo creo que el, el, el clic se hizo a falta de dos minutos del, del, del tercer, cuarto, el tercer cuarto, donde <risa> pudimos、eh, pudimos tomar buena decisión en ataque y, y creo que hicimos una diferencia de cinco puntos para cerrar el tercer cuarto. Y a partir de ahí, nosotros ganamos mucho en confianza y, y ellos, como que. Se quedaron un poco, no le, no le pudieron encontrar la vuelta a nuestras ofensivas, y en defensa nosotros nos habíamos acoplado muy bien, y bueno, no le, no, le habíamos encontrado la vuelta、eh, a las ofensivas principales de ellos. Y, y bueno, creo que con un gran esfuerzo colectivo, no, no, solo, no solo mío, ¿no? porque todos todo, todo, todo hemos hecho un, un gran trabajo, pudimos, pudimos llevarnos este juego. Cosa seria lo de Nicolás b r u s i n o comparte puesto con vos. Eh, lo c o n o c e s al pibe ya desde algunas temporadas en regatas y, y realmente parece que no le pesa la responsabilidad. En el debut, un clásico, ver las cosas que hizo ayer en cancha y, y correr detrás tuyo y convertir 13 puntos, me parece que, que es muy alentador para él, para la liga y para, para ustedes como equipo. Sin duda, sin duda, que, que para esos tres factores, la verdad que es, es muy alentador, me pone muy, muy, muy contento. Eh, que Nico esté evolucionando año a año, que esté mejorando, es un c i p o que tiene muchísimas condiciones, altura tiene altura, tiene tiro, tiene, tiene condiciones,、eh, solo tiene que, que, que trabajar día a día, esforzarse, porque no tengo duda que va, va a llegar a, a ser un grandísimo jugador.、Eh, a nosotros nos viene muy bien que él, se, que él, él esté, esté mejorando, esté creciendo, esté tomando responsabilidades importantes, porque es verdad, él viene. Le toca un rol secundario, ¿no? El ser suplente tanto mío como, como de Pablo Espinosa, porque él cumple sus dos roles, de, de dos y de tres. Y la、mm -hmm. verdad que Anotte jugó un partido tremendo,、eh, con mucha confianza. Y bueno,、eh, todos estamos haciendo nuestro... Estamos, no, no, estamos poniendo nuestra colaboración para que él siga creciendo y nos siga dando lo máximo para, para el equipo, porque la verdad que lo necesitamos mucho. ¿Y te, te, te gustó el espectáculo que se brindó? ¿La parte que no, que no tiene que ver con el juego en sí?、Eh, ¿Hubo algún inconveniente o se vivió todo con tranquilidad como lo manifestábamos nosotros?、Eh, el hecho no, para ustedes no, no, de no, jugar no. de visitante en una cancha como la de San Martín, también con gente que, que lo fue a alentar a ustedes. Sí, no, la verdad que anoche público,、eh, durante todo el transcurso del partido, se portó de maravilla. La verdad que hay que felicitar a. ambas hinchadas, ¿no? ambos públicos, ¿no? tanto de San Martín como de r e g a t a porque、eh, disfrutaron de, de, de un lindo espectáculo,、eh, c alentaron a ese equipo y, y luego, bueno, se, todo terminó con, con tranquilidad, ¿no? con, con normalidad, como, como debería ser, como debería ser en cada, en cada partido. Así que la verdad que eso me pone muy contento, es, es agradecernos al, al público de que se haya se haya comportado así y así debería ser、eh, en todas las canchas, ¿no?、Eh, la gente tiene que entender que tiene que disfrutar de un espectáculo, que ahí va, siempre va a haber un ganador y un perdedor,、eh, ya sea local o licitante,、eh, y que bueno, y que ahí queda.、Eh, mañana va a haber revancha y quizás mañana le toque al otro ganar, pero no por eso, porque hoy me t o c ó perder, yo voy a, a, a hacer de que, el, de que se arruine todo el, ese espectáculo que. Se, se ha vivido, ¿no? Sí, sin duda. Y además, que para, para ustedes está bueno、eh, poder jugar eh, eh, con, con un estadio completo y que da bien también en el caso de que el espectáculo sea televisado como lo será mañana.、Eh, y, y además, también mostrar que en definitiva no es ni más ni menos que una, una disciplina deportiva. Y, y que se puede ir a compartir un lugar y un, un, un lindo momento, y que uno gana y el otro pierde, y esto históricamente va a ser de la misma manera. Controlar la pasión, ser tolerante, siempre, siempre suma en pos de、eh, que, que sea inclusivo, inclusi、eh, en, en definitiva también,、eh, para, para las dos parcialidades. Sin duda, sin duda. A, a nosotros, como protagonistas, como jugadores,、eh, nos, nos produce mucho placer jugar un estadio lleno, un estadio donde. Eh, hay mucho, d i g a m o s se, se vive de otra manera, ¿no?、Eh, en un estadio donde la, las dos parcialidades están apoyando completamente a su equipo y, y, y que luego se termine ese espectáculo、eh, con, con tranquilidad y, y bien, que, que uno pueda sacarse foto con los chicos, pueda firmar autógrafo, s pueda salir, salir de la cancha como entró, ¿no? La verdad que a nosotros nos produce Produce mucho placer, y, y la verdad que,、eh, como decías,、eh, y como yo lo dije, ¿no? e siempre t o s va a haber un, históricamente haber va a haber un ganador. lamentablemente, no, no digo lamentablemente, lo lindo que tiene este deporte es que no hay empate, siempre termina uno ganando y otro perdiendo, y es ahí donde uno tiene que aprender a ganar. Pero además, yo estoy seguro, Paolo, que、eh, un pibe de San Martín seguramente tiene ganas de sacarse una foto con vos, pero no、si、tengo、no, ninguna duda de sí, eso, o si n no, no solo conmigo, sino con algún otro. Eh, compañero mío y, y viceversa, ¿no? Algún chico de regata que, que, que quiera sacarse alguna foto con algún jugador de San Martín y, y lo lindo que nosotros podamos、eh, b r i n d a r n o s a eso, ¿no? A, a darle esa satisfacción al chico con, con tranquilidad y no tener que salir、eh, a, escond eh, a escondida o protegido porque no, no,、eh, no podemos hacer eso. Bueno, Pablo, la última, que tiene que ver con, con esta nueva liga que se nos viene. Se sentaron a pensar, te pusiste a analizar、eh, este nuevo formato de competencia, que por ejemplo los tendrá mañana, jugando nuevamente frente al clásico rival allá en Corrientes,、eh, y, y que tal vez, comparando con las temporadas anteriores, tenía que pasar un pedazo grande de la, de, de la primera fase o de la segunda fase de la Liga Nacional para que, para que se d en esta historia de los clásicos.、Eh, ¿Cómo ves el nuevo formato de competencia? Bueno, para serte sincero, no, no, no, no tomé mucha dimensión de, de cómo va a ser, porque bueno, yo estaba con mi cabeza en mi t e m a mi lesión, y quería recuperarme lo antes posible para poder llegar bien a, al primer partido.、Eh, si、sí、tengo noción de cómo va a ser, y la verdad que bueno, yo creo que va a quedarle mucho, va a quedarle tiempo a esto, ¿no?、Eh, obviamente que todos vamos a tener que, que adaptarnos.、Eh, Está, está bueno que lo, lo, los equipos que, que, tengan, que, que puedan disfrutar del clásico jueguen muchos partidos entre sí, sobre todo para el, para el público, ¿no? para, el, para el espectáculo.、Eh, yo creo que va a haber muchos partidos.、Eh, de hecho, hay creo que 52 partidos este año va a haber,、eh, y luego, luego los p l a y o f f s、eh, Y bueno, a todo jugador, ¿quién no le, qué lo que más le gusta jugar? n o Le gusta más jugar que entrenar. Y así yo, particularmente. Creo que así debería ser. Obviamente, después hay algunos detalles que habría que, que analizar profundamente y que con el, con el transcurrir del tiempo se van a ir mejorando seguramente.、Eh, pero bueno, vamos a tener paciencia, vamos a, ojalá y, y todo, todo este cambio, como siempre digo, sea para, para, para mejorar la liga y para que nuestra liga siga creciendo.、Paolo. e l agradecimiento, un abrazo grande, felicitaciones por el triunfo, un gran partido el de ayer y ojalá que se pueda brindar un buen espectáculo mañana en su cancha y, y partido que tendremos la chance de ver en, en todo el país a través de t e i Sports. s Un abrazo. Muchísimas gracias, Matías, saludos a todos. El negrito Pablo Quintero s habló con nosotros, figura MVP de la.